Este domingo 19 de marzo a las 18 horas en el estadio fiscal de Talca, Rangers saldrá a buscar el triunfo ante Deportes Puerto Montt. Vaya al estadio y apoya al club. Promoción Galería 2 por 1 a 4 mil pesos. Transmite Gigante Deportivo desde las 16:30 horas por Lautaro AM 970, Radio Lautaro.cl y Gigante Deportivo.cl. Este domingo, Rangers vs Deportes. Deportes Puerto Montt con el estilo de gigante deportivo. 22 años en la cancha. ¡Se afila! ¡Se afila! Servicio de afilado de sierra circular, fresas, cuchillos, cepilladoras, huinchas carniceras, huinchas reaserradoras, c e r r u c h o s carpinteros, reposición de dientes a las sierras. Servicio de afilado 9 Norte 9 Oriente 1641 en pleno barrio norte de Talca. Celular 966065170. 30 años de experiencia en el rubro y usted será bien atendido. Bien afilado.